La tarea de, de juventud que estuvo creciendo en esos últimos dos años tenía tres programas. Lo que es consejería de salud sexual y reproductiva, la red de empleo joven y una observatoria de juventud que se les encargaba de monitorear y, y dar los, los resultados de las cifras y daban como un diagnóstico de cómo iba la situación. Las diferentes partes se encargaban de hacer un contacto con el joven, y de primer empleo, la entrevista laboral, el tema de hacer un currículum. íbamos desde Había un programa que íbamos desde las escuelas a hacer talleres hasta... ...de manera eh, callejera, en oficinas móviles... ...de persona a persona, o sea, el promotor con el chico... ...y después teníamos tres consejerías... ...que funcionaban dando clases de parto, postparto... ...había chapas de prevención de, de embarazo... ...había de enfermedades, daban preservativos... ...había médicos, obstetras, que daban estas charlas... ...y se fue cerrando primero la Consejería de Salud de Piletones... ...y después se fue despidiendo gente... ...de lo que es Consejería de Salud Sexual y reproductiva de Recoleta, y la otra está en Duano. Ambas de a poco están vaciando. Sacaron ya una obstetra, un psicólogo. Y por otro lado, en mi área, yo era de la red de empleo, era yo era una de las promotoras, nos sacaron directamente a todos los promotores, y dejaron cuatro personas, que casualmente esas cuatro responden a un referente del PRO.